...tele Elche Radio Marca... ...101.4... ...la Radio de Elche... ...saludos... ...son las 9 de la mañana... ...tenemos 21,8 grados de temperatura... ...y les damos la bienvenida... ...a este programa... ...de la Glorieta... ...de hoy martes 8 de junio... ...el día ha llegado... ...hoy las pruebas de acceso a la universidad... ...han vuelto al campus de Elche... ...más de 4.000 estudiantes... Están convocados para realizar estos exámenes que se van a alargar hasta el jueves y cuya nota es importante ya que se hará media con la de bachillerato o la del ciclo formativo para poder obtener una plaza en el grado universitario deseado. Hay carreras tan demandadas como medicina que conseguir. Una buena nota en estas pruebas es lo que más nervios provoca al alumno y a sus familias. Así que mucha suerte a todos y todas, porque de los 4.000 estudiantes convocados para hacer la EBAU, un 2% más que el pasado año, más de la mitad, el 60% son mujeres. Los exámenes comenzarán a las 9 y media y a esta hora, a las 9, en el centro de congresos, comienza otro examen para el equipo de gobierno el debate sobre el estado del municipio. El pasado año no pudo celebrarse por la pandemia y este año se ha podido convocar y se llevará a cabo en el centro de congresos, como decimos. Un debate que vuelve con más participación ciudadana, ya que por primera vez van a intervenir los sindicatos y la patronal, además de colectivos vecinales de la ciudad y del campo, que ya lo hacían en ediciones anteriores. Y también se ha creado... El escaño 28 para que tres ciudadanos de diferentes edades aporten sus opiniones. Lo harán tras la intervención del alcalde que será el primero en abrir este debate que será intenso y sobre todo maratoniano, por la gran cantidad, cantidad de intervenciones por lo que se va a alargar durante todo el día de hoy, mañana y tarde y también el miércoles que será el turno para los grupos de la oposición. Hoy en nuestra ronda de noticias veremos cómo han arrancado estas dos importantes citas con la evaluación social y académica. Mientras tanto, en unos minutos, en la glorieta, tendremos a la presidenta de la Asociación de Vendedores del Mercado Pro, eh, Provisional, continuaremos con el director de la Escuela de Adultos, Mercer Rodoleda, y preguntaremos la situación del CAMDEL a responsables de la Asociación ADR y acabaremos... ...con la patronal empresarial Cedelco... ...para hablar del Estado sobre el municipio... ...pero también sobre el Palacio de Congresos... ...a grandes rasgos, este es el contenido... ...de la glorieta de hoy... ...les invitamos a que se queden con nosotros aquí... ...en el 101.4 de Teleelch Radio Marca... ...y hoy la música, pues la hemos seleccionado... ...para rendir homenaje a uno de los grandes del fútbol... ...al capitán Nino, que ayer anunció su retirada... ...toda una leyenda que ya ha encontrado por su destreza y por su gran humanidad, un hueco en el Olimpo de los grandes, de los inmortales, de los que han hecho historia en este deporte. Pues Nino, un magnífico para su ciudad y para el fútbol.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 Y seis minutos de la mañana, y antes de la primera entrevista vamos a escuchar uno de los temas que acaba de lanzar la actriz de televisión y cantante española, Carol Rovira, El Reino de los Riesgos. Wanneer het silencie el een lange reis. We gaan naar de andere kant. We We We Cruelos, con tus besos, cada vez. Que me invoca tu voz. Cruzo el reino de los cada vez Que me provoca tu voz. cada vez que me invoca tu voz cruzo reino de los riesgos cada vez que me provoca tu voz y brotar sin condición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 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Son las 9 y 10 de la mañana, tenemos 22 grados con 3 de temperatura Y vamos ya con la primera de las entrevistas. Les contamos que hace dos semanas que la Junta de Gobierno ha rescindido el contrato con la adjudicataria a partir del nuevo mercado central y ha encargado a Pimesa, la empresa pública municipal, la gestión del mercado provisional. Pues bien, queremos saber si los placeros del mercado provisional han sido notificados ya de este importante acuerdo que pone fin A seis años de paralización de un proyecto que se adjudicó en 2015 para construir en el viejo mercado un edificio nuevo para los placeros con aparcamiento subterráneo. Pues para conocer esa situación en la que se encuentran los vendedores del mercado central tenemos con nosotros hoy a la presidenta de la asociación Marisel Trota. Muy buenos días, Marisel. Hola, buenos días. ¿Han recibido la notificación del ayuntamiento? Bueno, no hemos recibido la notificación física del ayuntamiento, pero bueno, ayer sí que hemos estado con el concejal de mercados y el, y el presidente de Pimeza Y nada, solamente es una toma de contacto para, hasta que no tengamos la resolución, nosotros no, no podemos hacer nada. Pues, y bueno, lo bueno es que nos han dado la tranquilidad y nos lo han prometido de que sea uno o sea otro la continuidad, nosotros seguiríamos trabajando igual, con normalidad. La reunión de ayer la solicitaron ustedes, eh, la, estaba convocada, fue a raíz de ese comunicado que hicieron ustedes público diciendo que necesitaban esa resolución para poder iniciar. Eh, cualquier eh, acción legal ante los tribunales, eh, esa mm. reunión, ¿por qué? ¿Por qué se convocó? Bueno, nos convocaron eh, el fin de semana eh, para, para tomar una toma de la primera toma de contacto que ha sido, porque todavía tampoco ellos saben qué va a pasar si, según lo que haga PACISA. Entonces, nada, nos han convocado. Yo creo que a raíz de toda la. Eh, los malestares que teníamos y sabiéndolo por los medios y tal, pues han tomado la decisión de comunicarnos y por lo menos tranquilizarnos. ¿Y cómo les han tranquilizado? Porque cuáles eran la inquietud que ustedes tenían? Porque nosotros. Nosotros, perdona que te corte. Nosotros la inquietud que tenemos es nuestra continuidad de trabajo. Eh, nada más no, si nos perjudicaba en algo que estuviera a pimesa o que no estuviera Parcisa, eh, esa era nuestra inquietud y nos lo han dejado muy claro que tanto sea uno como sea otro, eh, nuestra continuidad de trabajo que la persona se abrirá todos los tantos días, con sí. las mismas condiciones claro, pero ustedes pagaron a Parcisa una cantidad de dinero por mantener sus puestos en el mercado provisional, claro, claro, sí, sí nosotros hemos eh, dado un dinero por el proyecto definitivo, el cual nosotros, nosotros nos juntamos a Parcisa en el tema de que según lo que hagan ellos podemos actuar nosotros. Nosotros de momento estamos en el medio entre dos aguas cruzadas y, y pocos hombres, espectadores nada más. La verdad es que tienen una papeleta. Se han reunido también con la empresa. Parcisa irá a los tribunales. Eh, no, no nos hemos reunido, bueno, no nos hemos reunido con la empresa, así que nos ha llegado que ellos van a actuar. El tema es que no sabemos el procedimiento que llevarán. Y tenemos, nosotros tenemos que solamente esperar a ver lo que hace a Barsis, a la empresa, y, y re, recibir la notificación del ayuntamiento, claro que se haga el cargo ellos. Claro, porque eh, ellos, ¿de qué se encargan? ¿El dinero que ustedes han puesto y han dado a Parcisa, ¿ese dinero lo recuperan? ¿Eh, ¿Qué les ha dicho en la reunión de ayer? Eh, ¿Qué certezas hubo no, bueno, sobre la mesa? Eso no, no está todo en el limbo, porque no, no, saben que, no saben cómo van a actuar, no saben si va a coger toda la responsabilidad del ayuntamiento o va a coger toda la responsabilidad de Parcisa. No, nosotros hemos dado un, un dinero a la empresa, el cual para hacer un proyecto, o sea que hasta que no lo diga, lo dictamine un juez o eso, nosotros no nos podemos meter en esas cuestiones legales. ¿Ustedes no se van a meter en estos momentos? ¿No tienen pensamiento de ir a...? con aparcisa a los juzgados para reclamar el proyecto del Mercado Central? Porque ustedes en estos momentos quieren o no quieren Mercado Central con aparcamiento. ¿Quieren el proyecto claro. que ha anulado el Ayuntamiento o no lo quieren? Claro, nosotros es lo único que queremos, nuestro Mercado Central, que sea definitivo con el aparcamiento, como se había dicho en el contrato. Nosotros siempre vamos luchando por eso y nuestra amiguita de de querer hacerlo y promesas y tal están ahí o sea que lo lo único que queremos y lo único que buscamos es eso, que se continúe con el proyecto pero bueno ya eh, el ayuntamiento se ha pronunciado con que no lo quieren hacer entonces ya no, ya veremos la empresa lo que haga en función de lo que haga Parcisa ustedes eh, claro ¿qué, después ¿qué van a ya hacer? nosotros en función de lo que haga, eh, todo se dictará lo que haga marxista. Si tenemos que defender nuestros intereses, obviamente que los defenderemos. Con Pero aspecto. no te puedo decir hoy en día qué es lo que hay porque lo desconocemos. ¿Y por qué les ha tranquilizado la reunión de ayer? ¿Qué, qué les ha garantizado el ayuntamiento, el equipo de Bogotá? No, han garantizado que seguiremos eh, abriendo nuestro negocio en el provisional, normalmente, que no va a incurrir ningún ninguna decisión, sea de pymesa o sea de apartiza, a nuestro funcionamiento diario, el día a día. que es lo que más nos preocupaba? ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Pues nada, nos han tranquilizado en ese sentido, de que por lo menos nuestro trabajo no se va a ver afectado por el, tra eh, uh -huh. por el traspaso, sea uno o sea otro. Y eso, quieras o no, el día a día a nosotros es lo que nos... Nos trae el pan a casa cada día, o sea que pero, esa tranquilidad la tenemos. ¿Pero la provisionalidad de esas instalaciones afecta al trabajo, al día a día, de los placeros? Vamos a ver, estamos así hace seis años. Eh, nos afecta, claro que nos afecta, porque tenemos un futuro incierto. No sabemos si al final se quedará ahí o se, se hará o nos llevarán a otro lado. Eh, esa preocupación sí que está y siempre está con el dinero que hemos dado. Ustedes. Pero, claro, nosotros estamos en el medio, ya te digo. Mm. Esto es un, un enfrentamiento entre dos grupos que nosotros estamos en el medio, que somos la parte, calculo, más afectada porque es nuestro día a día pero bueno ya no no podemos entrar nosotros en si uno es bueno uno es malo y ya está nosotros queremos seguir trabajando y queremos nuestro futuro concreto que es el el mercado supongo que al margen de ese proyecto que ustedes van a reclamar que no sé de qué forma el mercado central que se ha anulado en el mercado provisional ustedes ayer en la reunión eh, con pimesa con el responsable uh -huh. de pimesa y el concejal Les preguntaron qué van a hacer en el mercado provisional, porque si esto se alarga durante años, si se judicializa como va a ocurrir el tema, ustedes sí. eh, han preguntado si ese mercado provisional se quedará ahí, si tendrá aparcamiento, si tendrá más dotaciones. Lo preguntaron ayer. Bueno, hemos preguntado muchas cosas, pero bueno, la tranquilidad nos lo ha dado Antonio, el presidente de Pimesa, donde nos ha dicho que que nos quedemos tranquilos, que de momento funcionaremos hasta que veamos el litigio cómo se lleva y nada, que a partir de ese momento que veamos cómo que, el, que la ley diga, pues nosotros empezaremos, ellos empezarán a trabajar, a trabajar en a ver si se hace eso definitivo, si se hace otro mercado, si todas las posibilidades, también teniendo en cuenta lo que nosotros queremos. Entonces... Bueno, se empezará a dialogar después de, de saber qué. ¿Pero esto, esto puede tardar? Ustedes dijeron si ¿sí hay algún seis, plazo. Siete, ocho años, no, no, no, no han dicho plazo. Eso lo, lo marca la ley. O sea, ¿ustedes... Que son trámites muy largos. Vale, ¿y ustedes conforme están en estos momentos, lo que tienen, se conforman a, a un corto, medio plazo? De seis, siete, ocho, nueve años que podrían estar Que vamos ahí ya conformándonos. Pero, bueno, eh, es precario, es eh, provisional. El tema es que no deja de ser un provisional. El tema es que la empresa que se haga cargo de la concesionaria, pues, eh, mientras que nos nos haga todo lo que necesitemos, que no nos hagan faltar. El miedo siempre está de que a ver si nos dejan abandonados al final y ya está, pero bueno, esa tranquilidad no la ha dado el ayuntamiento ayer. Claro, porque que usted... se han prom... que se han comprometido a darnos la... todo lo que llevamos, sí. ¿no? Que tenemos seguridad, tenemos la Ajá. higiene, tenemos muchísimas cosas que por ahí. Que si nos cortan eso, sí que seríamos mucho más precarios. Eso se, se traduce en que Pimesa les pagará. Entonces, ¿qué paga Pimesa? Porque ustedes van a continuar en un mercado provisional y todos los gastos seguirá pagándolos el ayuntamiento, seguirán saliendo de las arcas municipales. Bueno, vamos a ver, eh, todo se paga a raíz de nuestros alquileres también, ¿eh? no es que nos regalan nada. Entonces... Nosotros, de, de, en vez de pagar a, a la empresa pasita, pues a, pagaremos a Pimesa o al Ayuntamiento y ellos ya verán, eh, cómo nos trasladan eso. Ustedes están pagando un canon al, al mes, un. Hemos pagado un canon y estamos pagando un alquiler, independientemente. Nosotros pagamos un canon para un puesto en el definitivo con unas expectativas eh, enormes para buenas y, y al, y al uh -huh. final estamos pagando nuestros alquileres mensualmente. Eh, esos alquileres cuando pase eh, de a partir de la explotación del mercado provisional ¿seguirán siendo uh -huh. los mismos? ¿Les dijeron ayer que si se van a tocar los precios, se van a actualizar? A partir de que nosotros recibamos la notificación ya nuestro abogado nos dirá cómo tenemos que actuar y a partir de ahí nos sentaremos con el ayuntamiento y con la empresa pimesa para las condiciones que, que queremos y para mantener nuestros servicios, como venimos, venimos haciendo. Pues, Esto es, va a ver, ayer fue la toma de contacto de voluntad hay, así que nada, es lo que tranquiliza que el tránsito no nos va a perjudicar a nosotros. Ustedes, Eso es lo que nos han dicho. Claro, ustedes después de la reunión de ayer… Eh, las relaciones con el ayuntamiento, digamos, que han entrado en una fase positiva, porque ustedes estaban molestos. Vamos, estábamos molestos porque todo lo que nos enterábamos es por la prensa. Entonces, claro, pero todo lleva no, un trámite. Entonces, para notificarnos a nosotros, somos 30 puestos que tienen que hacer una certificación de individual y... Y eso lleva su tiempo, entonces, bueno, se entiende. El tema es que, claro, la prensa dice algo antes que no, nosotros lo, lo tengamos ya notificado. Entonces, claro, nuestra, nuestra molestia era esa de que no entendemos, todavía no entendemos el por qué se ha echado para atrás el, el contrato y tampoco, claro, que no nos hayan notificado antes y que haya salido antes en la prensa. Yeah. Ese era nuestro malestar. Y ahora ese malestar se ha rebajado. Eh... No, sé, no sé si se ha rebajado, es que vamos a ver, una vez que te llaman y te explican el por qué, yo creo que ya todo lo que tú te estás haciendo en la cabeza de pensar mal en uno y otro, pues si te dan tranquila que tu trabajo no está afectado, pues nunca hubo malestar contra el ayuntamiento. El tema es las notificaciones eh, que se retrasan y tal, y tú te enteras por la prensa, varias cosas que al final dice... Eh, ¿Y nosotros qué? Una vez que sean... Que una vez que ustedes eh, eh, obtengan la resolución, ¿es el abogado quien tendrá que decirle si firman el convenio con Pimesa, si no lo firman? Eh? Exacto, exacto. Y según lo que haga partiza, no ya está. No... Que no saben ustedes lo que va a hacer a Partisa, ¿no? Exacto, todavía no tenemos conocimiento de eso. Ten en cuenta que nos han dicho que le habían notificado a la empresa el día viernes, entonces tendrán que leerlo, tendrán que estudiarlo y tal, y todo eso lleva días, entonces nada, nosotros a esperar también. Pues Maricel Trota, muchísimas gracias por explicarnos en qué situación se encuentran los 30 placeros. ¿Hay alguno que, que haya desistido que pueda renunciar o que pueda darse de baja o siguen ustedes unidos? No, seguimos todos unidos. Nosotros vamos siempre a una, gracias a Dios. Somos 30 muy diferentes, cada uno piensa un poquito más por un lado o por otro, pero al final del cabo tenemos claro que el único objetivo es tirar para adelante el mercado y el trabajar día a día y el mantener a nuestros clientes contentos y cada vez dar un poquito más, y eso se está consiguiendo eh, a pesar de la gracias, pandemia y de... sí, sí, sí, sí gracias a Dios se está consiguiendo y además ahora bueno vamos a empezar un proyecto nuevo donde vamos a llevar el mercado a casa, vamos a trabajar con una plataforma para que hagan los pedidos eh, nuestros clientes y poder llegar a muchos más van a modernizar el servicio exacto vamos tenemos que empezar a dar pasitos para adelante para, para poder entrar en, en todo el mercado que hay y salir y salir de este impacto y salir ¿eh? en el que exacto bueno pues exacto. ya han dado un primer paso continuarán eh, trabajando en el mercado provisional Veremos sí. cómo se convierte eh. el futuro del mercado central. Eh. Gracias, bueno. Maricel Trota, presidenta de la Asociación de Vendedores del Mercado Central. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Buenos días. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 101.4, Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 27 minutos de la mañana y nosotros, eh, antes de la siguiente entrevista, vamos a seguir disfrutando de la música de algunos de los estrenos musicales, porque el cantautor español, Pedro Pastor, sigue con los descalzos, con su canción comprometida y además con su mezcla de ritmos. Lo último que acaba de lanzar es este tema: vueltas. Mi abuela me dice cada tanto que me ve. Oye mi Pedrito se pare esto tonfideo. Mi abuela me dice cuando me ve. Oye mi Pedrito se pare esto video. Yo le digo mi abuelita ¿qué le puedo hacer. No puedo estar en misa y a la vez te mi Yo le digo mi abuelita ¿qué le puedo hacer. Pues estoy de gira mi amor me pregunta cuando volverás. Me lo pregunta cuando aún no he partido y me repite amor cuando vendrás. Me lo repite cuando aún no he partido y ya quisiera yo quedarme más, pero me toca seguir el camino camino y ya quisiera quedarme más, pero que tengo que seguir el camino siempre dando vuelta. Vueltas por el mundo y es tan superficial que parece profundo, siempre dando vuelta. Vueltas por la vida y es todo tan profundo que parece de mentira. Vuelve, vuelve, vuelve a... Para... Mama me dice: Pedro, cuídate. Y yo le digo: Voy bajo tu bendición. Mi mamá me dice: Pedro, cuídate. Le digo: Voy bajo tu bendición. Pero ella de sobra sabe: Que a mí me cuida la canción. Pero la Lulu ya sabe: Que no hay peligro. A mí me cuida la canción. Mis amigos dicen, Pedro nunca estás, los que recién conozco dicen que poco te quedas. Mis amigas dicen, Pedro nunca estás, las nuevas que conozco dicen que poco te quedas. Y al final ni chicha ni limonada. paso por encima de la tierra. Y al final ni chicha ni limonada. paso por encima, por encima de la tierra. Pero con esto no quisiera confundirles, pues es la música la máxima en mi vida. Y es que aunque nunca esté de más quejarse, celebro el privilegio y la suerte de mi herida, siempre dando vueltas. Vueltas por el mundo, es tan superficial que parece profundo, siempre dando vueltas. Vueltas por la vida, y esto tan profundo que parece. que parece profundo siempre dando vuelta para balabara bala y es todo tan profundo que parece mentira siempre dando vuelta para bala barabara y es tan superficie que parece profundo siempre dando vuelta para balabala y es todo tan profundo que parece Hola, hola, hola, 101.4 Teleelch Radio Marca.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 101.4, tele Radio Marca. La Glorieta, con Rosmaria Alonso. Seguimos avanzando aquí en el programa La Glorieta, son las 9 y 32 minutos de la mañana. Y les contamos que la Escuela Pública de Adultos, en el Cerro Toreda, la más antigua de Elche, entregó el pasado viernes los premios de su concurso literario dedicado al Día de la Mujer. Pues bien, para hablar de esta iniciativa y de una escuela que lleva décadas asentada en nuestro municipio para ofrecer una oportunidad a los adultos y personas mayores que han apostado por una formación desde la básica a la académica, tenemos con nosotros al director del centro, Pascual Valero, quien además, tras 11 años en el cargo, dejará su puesto a final de mes, Pascual. Muy buenos días. Hola, buenos días. En Mercer Rodoreda, vamos a comenzar hablando del concurso literario. El pasado viernes fue la entrega de los premios. Sí. Este concurso literario sí. Sí. se organiza cada sí, sí. año y ¿por qué dedicado al Día Internacional de la Mujer? A ver, se entraron el jueves por la tarde eh, y digamos que lo llevamos haciendo desde hace tres años. Y el año pasado, con el motivo de, la, de lo que estábamos viviendo los, los momentos de la pandemia, pues no se hizo, porque es, porque es que, no había, digamos que no había clase, ¿no? No, no, no hubo clase, no se pudo hacer a partir de marzo. Entonces coincidió, sí que hubo actos del Día de la Mujer, pero no se llegó a hacer el, el concurso. El año anterior sí. Eh, bueno, pues eh, digamos que hay, hay que tener en cuenta que en la escuela, las escuelas de adultos y, y en general, y sobre todo la nuestra, eh, el alumnado adulto es predominantemente femenino debe haber como un 70% de mujeres entonces eh, el equipo directivo y el profesorado del centro general consideramos que bueno que, que teníamos que impulsar el el día de la mujer y eh, con, con con actividades llevamos ya varios años haciéndolo así y eh, y esto de la especie de certamen o concurso literario pues eh, ha tenido bastante éxito la, la, ...entre nuestro alumnado. El, el, ¿El tema cuál era? ¿Qué, qué, qué queríais conseguir este con este año, Este año... El, ...el tema ha sido, digamos, que... Eh, que la, la, ...la fuente de inspiración para el alumnado sería... Qué habría, ...qué habría ocurrido en nuestra vida... ...si hubiésemos nacido con el otro sexo... ...con el sexo opuesto al nuestro, ¿no? Entonces... Eh, eh, digamos que, que poníamos el ejemplo de, de, de Einstein por ejemplo de Albert Einstein el famoso científico si hubiese sido si hubiese nacido mujer habría llegado a donde llegó le hubiesen dado el premio Nobel no se lo hubiesen dado es decir eh, hay que tener en cuenta que Einstein se casó con una con, con otra con una persona científica su mujer era también eh, era digamos que del ámbito de las ciencias claro pero el que destacó fue él al final eh, ¿Qué habría ocurrido si hubiese nacido mujer, ¿no? Entonces los alumnos pues nos han, nos han escrito relatos, pues eh, los chicos digamos que eh, imaginando que hubiese sido de su vida si hubiesen nacido mujeres y eh, de hecho el, el ganador del concurso es un es un chico un alumno eh, árabe y de, precisamente del curso de español para extranjeros. Y, y bueno, eh, imaginemos, realmente, él, él, sabe muy bien en su cultura, eh, cómo, cómo, qué tratamiento recibe la mujer y qué consideración recibe la mujer. Bueno, le ha sido el ganador del premio. Eh, eh, una muy buena idea, desde luego eh, dan ganas de, de leer eh, los trabajos presentados por los alumnos, por estos adultos del Mercer Rodoreda. Pascual, hablando contigo, me pregunto cómo ha podido sobrevivir el Mercer Rodoreda a ese año de pandemia donde eh, no pudisteis llevar a cabo esas actividades culturales que son tan destacadas en este tipo de centros. Pues vamos a ver, en, en 2020, eh, sabemos que el, el, el confinamiento comenzó el día 14 de, de marzo. Nosotros la, la semana cultural la teníamos prevista una semana antes y la pudimos hacer. Todavía no, no estábamos confinados y pudimos hacer la semana cultural. Eh, lógicamente este año, <coughs> digamos que ya eh, cuando abrimos en, en septiembre, ya se abrió ya, digamos que, que las clases eh, presenciales, pues eh, con una, una distancia de seguridad de metro y medio entre mesas, lo que nos, nos ha obligado a reducir muchísimo la ratio por, por aula, eh, con, por supuesto con todas las medidas de seguridad, eh, con, utilizando una escalera solo para subir, otra para bajar, con hidrogel eh, hidroalcohólico por todo el centro, mascarilla obligatoria, en fin, eh, uso eh, de, de los baños individual eh, en fin, toda una serie de medidas Nos, no hemos podido hacer ni la eh, no hemos podido hacer actividades en Navidad eh, siempre hacemos unos talleres pues, de, de, de, de cocina y de, de, de elaboración de adornos navideños y cosas de esas Eso no, no lo pudimos hacer eh, no pudimos hacer tampoco el carnaval eh, no, no hemos podido hacer excursiones, uno de, de los alicientes del alumnado, de esto, del alumnado mayor de nuestro centro es prácticamente cada mes, un eh, mes, mes, mes y medio, se, se va de excursión a algún sitio. Y, y todo esto no se ha podido hacer este año. No podíamos meter a la gente en autobuses. Uh -huh. eh, tampoco pudimos, eh, hemos podido hacer las el, herbetes, el, el el, la, la, uh -huh. la actividad de Anema Fer Herbetes el Día de la ascensión que todos los años lo hacemos. Todo eso no se ha podido hacer, ni se ha podido hacer la cloenda en el Gran Teatro, que es donde actúa nuestro grupo coral y nuestro grupo de teatro. Eh, dirigidos por Corino, Ortega, El Coral y por Felicidad Arcon, el de teatro, ni, el de, ni se ha podido hacer el taller de pintura. Estos talleres que se hacen todas las semanas, todos los viernes, no se han podido hacer. O sea, que ha afectado muchísimo. Ha afectado sí. muchísimo. El taller de pintura, que mm. lo hace José, José Vicente Coves, magnífico maestro de, de pintura, tampoco se ha podido hacer. Eh, mm. Entonces, este año ha sido un año, pues, un anus horribilis, ¿no? Como dicen en historias sobre sobre los Reyes, pues un año horrible sobre sobre la educación en general, ¿no? Y esperemos ahora eh, que, que a partir de, de septiembre pues, se pueda recuperar algo parecido a lo que era la normalidad. Es imprescindible para todos, eh, física y psicológicamente. Claro, Pascual, y esto, el haber hecho tanto sacrificio eh, tantas restricciones en esta escuela, eh, ¿ha servido al menos para... ¿Tener un espacio seguro o ha habido, incluso así, contagios, aislamiento de algunas clases? Dentro del centro no se han registrado contagios, sí que fuera eh, ha habido alumnos que, que cayeron enfermos y nos avisaron, lógicamente, eh, ha habido una, un, un seguimiento muy, muy importante. Y te puedo decir, por ejemplo, que eh, en los cursos de personas mayores, los, los talleres en que que tenemos en los que las personas mayores vienen pues, a, a repasar un poquito de matemáticas, de lengua, de dictados, copiados, etc. Eh, en estos casos ha habido eh, eh, algunas personas mayores que, que decidieron no venir o incluso en algunos de estos grupos la mayoría no han venido o venían alternativamente un día sí, otro no. Eh, yo quisiera destacar el trabajo de, de, del profesorado ¿Eh? Eh, algunas de las profesoras que, que, que dan estos, imparten clase a estos grupos, que las han llamado eh, eh, a sus casas para saber cómo se encontraban, les han enviado cuadernos de trabajo para que los hiciesen en su casa. O sea, ha habido una, una atención individualizada prácticamente. ¿eh? Tenemos ahí un, un profesorado, desde luego, que es un, un orgullo para mí y para, para la sociedad. De o sea que ustedes también ha, han estado eh, preparados para dar clases online. Sí, sí, bueno, eh, eh, en algunos, ha, ha habido algunos grupos que puntualmente en, en momentos más, más difíciles pues bueno. se, se, ellos mismos, los, los mismos alumnos decidieron que no, que no venían uh -huh. y, y se les, se les eh, impartió clase Digamos que se les hizo un seguimiento online, más que impartir clases online, se les hizo un seguimiento, se les, se les diaron, eh digamos que se, los temas, los ejercicios, se les corrigieron, ¿de acuerdo? Eh, de, de todas maneras, cuando pasó lo peor, enseguida estos grupos. Pidieron volver a, claro. a, a, la, a la presencialidad, la presencialidad es fundamental, ¿Y tanto? Y más en, en adultos. Claro, y, uh -huh. y el hecho de que se haya reducido la ratio por aula, eh, ¿significa que se ha quedado gente sin poder entrar o, o, como, o esto se ha podido ordenar gracias a que muchos eh, han desistido en, en acudir este Yo, año? Más, más bien estos segundos, sí, es decir. El, el propio hecho de, del miedo que ha tenido la gente ha hecho que la demanda haya sido un poquito menor y, y digamos que hayamos podido solventar eh, la demanda que teníamos con, con, con éxito eh, dos, digamos que, que los grupos hemos tenido que suprimir algunos talleres por ejemplo, hacemos un, un taller eh, de gimnasia para personas mayores que, que psicológicamente no se ha podido hacer el taller de lectura que tenía una demanda enorme ahí teníamos la clase a reventar pues tampoco se ha podido hacer porque eh, teníamos que dedicar eh, las horas del profesorado <coughs> al, al, al hacer grupos más pequeños teníamos que, que, que, que organizarnos para, para poder uh, dar digamos que uh -huh. una solución a esto uh -huh. eh, en principio esa, pensamos que esa menor demanda de, de, de, de plazas de, de este año eh, pues será cosa de, de, solamente de la epidemia a partir de el próximo curso, eh, ya, ya estamos notando una, un incremento importante de esa, Bien, de esa demanda, de hecho hemos empezado ya la preinscripción la gente eh, que esté interesada eh, de momento uh -huh. puede entrar en, en nuestra página web eh, basta con que pongan en el buscador Mercer Rodoreda Elche ya les va a escribir nuestra página y allí pueden hacer la preinscripción Eso es lo que le iba a preguntar Pascual eh, ¿Qué va a pasar el próximo curso sin usted a la, a, al frente? En la dirección, 11 años bueno, <risa> Pues que la escuela va a seguir funcionando, nadie es imprescindible. Yo sigo en la escuela, eh, todavía eh, seguiré hasta, que, hasta mi jubilación, en principio. Y eh, la persona que va a dirigir el centro, que es José Alvarado, es una persona que lleva en, la, en, en mi equipo directivo, ha sido la jefa de estudios de mi equipo directivo, desde que yo soy director, o sea, lleva 11 años en el equipo directivo. De acuerdo, el secretario también es, de, es el mismo secretario del colectivo. Es decir, que en, en, en algunos aspectos va a haber una, se, se, se, se intuye que va a haber una cierta continuidad y en otros va a haber una modernización también. O si es una persona muy dinámica, con unas ideas muy, muy, vamos, eh, eh tiene, tiene mucha ilusión en, en, esta nueva etapa, en, en, uh -huh. en la escuela. <coughs> vamos a impulsar el huerto ecológico. Tenemos el orde Felipe ahí detrás de nosotros prácticamente. Vamos a hacer eh, especial hincapié en eso, eh, en, en, en actividades para, digamos, en, orientadas a la, a la agricultura ecológica, a la ecología. Eh, vamos, yo creo que sobre todo en el momento en que volvamos a la normalidad, a la medida que la gente ya podamos eh, ir sin problemas, que, que se haya acabado todo esto, pues la escuela va, va a dar un buen, vamos a tener un buen impulso. Eso esperemos eh, para recuperar esa normalidad. Eh, Pascual sí. Valero, una última pregunta. En estos momentos eh, se está iniciando ese debate sobre el estado del municipio. Eh, la educación va a ser una, supongo que una de las, eh, del, del ámbito que, que se va a abordar. Ustedes no, no están, estarán representados por, alg, por algún portavoz del, del ámbito educativo. Pero ya que eh, le hago la entrevista y se está celebrando de forma paralela ese debate, eh, ¿qué, ¿qué visión tiene de, de la educación en Elche? ¿Qué visión tiene de, de cómo hemos evolucionado? Y sobre todo, el impacto que ha podido dejar el plan edificante. Pues vamos a ver, yo creo que la educación en Elche se ha, se ha ido teniendo que adaptar a las circunstancias de, de lo que es la evolución del, del comportamiento demográfico. Es decir, yo recuerdo, cuando, yo era, cuando era pequeñito, recuerdo que, que los, los primeros cursos, la, los jardines y, y párvulos, eh, eh, fui a las jesuitinas, eh, pero claro, las jesuitinas en aquella época no admitían niños en, en, en EGB y eh, tuve que salir de allí. Bueno, pues recuerdo haber ido de la mano de mi madre al Colegio Fernández Cruz, dando tumbos de aquí de arriba abajo, porque el Che crecía, crecía muchísimo poblacionalmente, estamos hablando del año 71 y, y bueno, eh, no, no, no, no, había, no había plazas, había que construir. Entonces, pues el, el España era un Estado centralista, y, y, y digamos que el alcalde del Che tenía que irse a Madrid a hablar con, con, con el Ministerio de Educación para solicitar hacer colegios, en, en fin, un... Eh, eso, afortunadamente, desde que tenemos el Estado autonómico, pues no hay que irse a Madrid hay que ir de un sitio más cerca que es Valencia, a, a acordar las cosas eh, con el plan eh, edificante pues, eh, eh, pues yo creo que esa ha sido una buena idea, poner de acuerdo o sea, eh, coordinar a la, las administraciones, coordinarlas las administraciones están para servir al ciudadano, para servir la, la, la autonómica y la municipal y la estatal, entonces eh, lo que es, eh, es necesaria es una muy buena coordinación eh, entre, la, entre la administración autonómica, entre la, la consellería de educación y los ayuntamientos. Ahí me consta que, que en el caso de Elche, pues la, la, la hay. Y, y bueno, se han rehabilitado centros. Nuestro centro es un ejemplo de rehabilitación. Es decir, nuestro centro es el antiguo Colegio San Agatángelo. Aquel colegio, cuando la localidad cayó en picado eh, a, a, durante los años 90, desde los 80 ya va cayendo, pues ese centro se cerró, y hay centros cerrados en elche, si no, si no me equivoco, el, el, el, el, el antiguo colegio Carlos III, ese edificio está cerrado, eh, se pueden rehabilitar edificios, si es necesario. Hay que tener en cuenta que la, digamos que la enseñanza, la educación, la planificación de la educación depende muchísimo de la de la situación demográfica. Si tenemos muchos niños, necesitaremos colegios de primaria. Si ha caído la natalidad y no va a haber más niños, pues a lo mejor no necesitamos tantos colegios de primaria, necesitamos más institutos, por ejemplo. Eh, es una, una cuestión de, de, de, de ir adaptándose a las circunstancias. No, tiene, no tendría sentido construir colegios y colegios si, si no hay, si no existen una perspectiva de incremento de la natalidad que, que haga necesario eso. Mm. Es decir, que a lo mejor hace falta construir otras cosas, centros sociales. Vamos a tener, nosotros que somos baby boomers, nacimos en la sí. etapa del baby boom, sí, sí. pues vamos a llegar a la ancianidad <coughs> en relativamente poco tiempo y va a haber una gran cantidad de personas mayores que van a necesitar una serie de recursos. Igual es más importante hacer centros sociales y dedicar dinero a, la, a, la, a las personas mayores que hacer más colegios de infantil, pues no prácticamente no hay no hay niños en estos momentos. No. Ojalá se, se consiga eh, reconducir el tema de la de la bajísima natalidad que España y podamos volver a, a digamos un poquito a la normalidad. Ojalá. Pues, Pascual Valero, muchísimas gracias. Eh, evidentemente, esa planificación y esa coordinación es muy necesaria y a veces con lo que se trabaja y lo que se hacen nuestros representantes políticos pensamos que improvisan más que planifican y eso debe revertirse. Muchísimas gracias, Pascual Valero. De nada, a vosotros. 101.4, tele -Elch, Radio Marca.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 Te esperamos en Esquella Automóviles Tu concesionario Fiat En Elche Sor José Falcorta 37 En Orihuela Carretera Murcia Alicante Kilómetro 27 Y en Elda Petrer Partida Reventó 1 La Glorieta Con Rosmar y Alonso Faltan 10 minutos para llegar A las 10 de la mañana Y nosotros seguimos con más música Disfrutando, o mejor dicho Catando el ritmo cubano más tradicional Desde la bodega Gracias a Bebo Valdés y su orquesta Bebo fue una de las figuras más destacadas de esa época dorada de la música cubana. Siempre en su casa presente está el bodeguero y el ya-ya-ya Ya Lestina tú lo verás atento siempre te servirá anda enseguida por allá con la plata lo encontrarás del otro lado del mostrador de paciente y servidor bodega de lo que en moda está el bodegue.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues quedan siete minutos para llegar a las diez en punto de la mañana y nosotros continuamos aquí en el programa La Glorieta con más entrevistas. Lo hemos dicho al principio, a las nueve ha comenzado el maratoniano debate sobre el estado del municipio y desde hace años las críticas más duras siempre han procedido de los representantes de las juntas vecinales del CAMBELCH. De La falta de inversiones en las pedanías no se ha quedado como la crítica más destacada de este debate, sino que ha, sido, que ha ido más allá y en las elecciones de 2019 pudimos comprobar la aparición de partidos independentistas en el Altec o Torrellano. Es evidente que hay malestar en las pedanías por esa falta de inversión por parte del equipo de gobierno que ha anunciado en repetidas ocasiones planes de inversión en las pedanías que no acaban de despegar o que se ha iniciado tímidamente. Pues bien, esta tarde uno de los participantes en el debate será el presidente de la asociación ADR, de la Asociación de Desenvolvimiento Rural del Cambé, Cheles, Pascual Serrano, y lo tenemos hoy aquí. Muy buenos días, Pascual. Buenos días. Eh, supongo que Muy su buenas. intervención, supongo que su intervención, la de esta tarde, estará ya concluida. Sabe, sabe lo que lo que exponer al equipo de gobierno. Bien, sí, la verdad es que yo simplemente me dedico a transmitir lo, las inquietudes y los problemas que me transmiten todos los, los miembros del Consejo Agrario y, y, eso, y sobre ese tema vamos a hablar. ¿no? Esta tarde nuestro, eh, mi, mi exposición va a versar sobre, sobre estos eh, problemas importantes que de insuficiencia de inversiones que tenemos en el, en el campo del Che, ¿no? Eh, el que a la hora de planificar, a la hora de preparar los presupuestos, el equipo de, o los equipos de gobierno, los sucesivos equipos de gobierno, eh, no, no, no tienen en cuenta todo el territorio. Se centran mucho en la ciudad y muchas veces olvidan que tienen que planificar para para 326 kilómetros y que todos los habitantes de, del municipio tenemos los mismos derechos y hay que planificar para hacer inversiones equilibradas en todo el territorio y, y lo que es el campo de Elche pues es un es un es un aspecto importante a considerar además es el pulmón verde de, de Elche y además es una zona con una actividad muy importante para el municipio, la actividad agrícola, y, y muy importante para muchísimas cosas, y hay muchísimas familias que viven en los núcleos rurales, en los núcleos de la estantería o en los diseminados, ¿no? Y, y en eso, pues hay que, a la hora de planificar el ayuntamiento, pues debe de pensar en eso. Entonces, ¿qué? El, ¿Qué, qué, qué, qué, ¿Qué piensas que puede estar ocurriendo? Porque año tras año esta es la crítica eh, que hemos oído. Eh, ¿qué, ¿Qué puede estar ocurriendo? ¿Por qué no se planifica esa inversión eh, reclamada, reivindicada durante décadas por parte de los vecinos de las pedanías? ¿Se le está castigando por parte del equipo de gobierno a las pedanías por eh, ser el distrito donde siempre gana el Partido Popular, la derecha? Bueno, yo no yo no creo que sea por eso. Yo creo que que realmente pues eh, el criterio de de planificar para mayorías, eh, y para dónde? Donde vive más gente que es el núcleo urbano es un poco el criterio que se ha seguido hasta ahora, ¿no? Y y realmente tenemos que que cambiar esa mentalidad. Se debe de planificar eh porque eh, Lo que no, lo que no entiende, lo que no se entiende desde el equipo de gobierno es que, que el municipio, que hay que planificar para el municipio entero y que cualquier beneficio que pones en cualquier esquina beneficia a todo el mundo porque de nuestro campo del Che nos beneficiamos todos los que vivimos eh, en el Che, eh, tanto los que viven en la ciudad como los que viven en el campo, el tener, eh, el tener los los espacios bien acondicionados el que podamos tener movilidad bajar con la bicicleta eh, pasear el tener un unas infraestructuras como tienen que ser en nuestra en nuestra parte verde en la en nuestra zona verde es importante que esté bien cuidada que esté bien atendida que haya seguridad pues todo lo que afecta y beneficia a los agricultores pues beneficia a, a, a la población en general. Entonces, tenemos que ver eh, eh, el tema de, del Campo de Che como algo importante. Entonces, si no hay dinero para tirar más cohetes, pues no se tiran más cohetes, pero tenemos que acudir a las necesidades, ¿no? Y, y esta tarde pues lo veréis en el debate. Claro. Si queréis, os lo puedo ir anticipando. No, ¿no? Bueno, no sé si tendremos tiempo suficiente, pero, Pascual, eh, vale, vamos a ello. Pues a ello minutos, sí, o sea sí. que Va, Vamos a ello. ¿Por qué? Y, y, y eso eh, tiene que contestar a esta, a esta pregunta. ¿Por qué eh, un vecino del Candelch es de segunda categoría en 2021? ¿Por qué? Pues no lo sé. No sé por qué tiene que ser de segunda categoría, yo creo que debemos ser todos iguales, ¿no? Ya, pero A la hora de planificar... ¿no? Eh, la, pregunta, y... la pregunta es eh, que nos explique por qué es de segunda categoría, en el sentido de qué no, necesidades no. son las que no tiene cubiertas. Y por eso lo, el, el, el, lo, lo colocamos al vecino de las pedanías en esa segunda categoría. Eh, ¿Qué necesidades no tiene cubiertas? Pues básicamente las de seguridad, las de... Eh, se está mucho más seguro, eh, mucho más seguro en, en el núcleo urbano que, que en las pedanías eh, la seguridad pues no está implementada de la misma forma eh, la movilidad pues no se está atendiendo la movilidad en el campo de Che de la misma forma que se está atendiendo en, en la ciudad ¿no? los servicios pues no, no tenemos los mismos servicios estaba el el tema del plan de comunicaciones que tanto estamos esperando en las pedanías y hay cuestiones pues que son escandalosas, ¿no? de la movilidad que tenemos con pedanías como la Marina o demás que que son terribles, ¿no? en aspectos de de movilidad, luego las dificultades que tenemos para desarrollar nuestras actividades en el campo del Che, en el campo del Che se caracteriza por tener minifundio Entonces, tenemos que practicar la agricultura y tenemos que desarrollar otras actividades de turismo, de hostelería, alojamiento rural, servicios complementarios. Entonces, y, y los tenemos que hacer en nuestras casas, donde vivimos al lado, tenemos que desarrollar esas actividades. No podemos tener bloqueos a la hora de, de, da, de hacer una declaración responsable sobre actividad. Son cuestiones básicas para que seamos... Eh, ciudadanos de primera igual que, que son los de la ciudad, ¿no? Todas esas pegas son muy importantes, el patrimonio, pues está mejor custodiado en la ciudad que, que en las pedanías, que en el campo, ¿no? Eh, toda esa, esa esa red de acequias del campo de que centenaria o milenaria, eh, que es algo tan importante para para nuestra red de huertos, de palmeras, para nuestro paisaje agrícola, pues ya no se puede quedar solo solo como responsabilidad de los agricultores. ¿Eh? Tenemos que, que ser responsables todos de, de ese legado patrimonial que nos ha llegado y que tenemos que gestionar bien y que bien gestionado puede ser un gran beneficio para todos los que vivimos en, en Elche, tanto los que vivimos en las pedanías como para los que vivimos en la ciudad. Tenemos que tener una visión de que, de que el territorio es de todos, es para usarlo todos y tiene que estar todo eh, hecho de forma equitativa. Oye, porque porque haya un camino eh, que, que está en los carrizales, que es, ejemplo, en movilidad eh, lo voy a comentar, Después, pues, hay un camino, por ejemplo, el camino de Carrizales, que, que sale de la última rotonda de la carretera de Dolores, que se llama Vereda de San Jorge. La Vereda de San Jorge es una vereda que utilizas, que no utilizarán todos los de hecho, todos los días, pero que es un camino público. Pues, lleva, está lleno de grandes hoyos. y moverte ahí un kilómetro te suponen diez minutos. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque lleva, porque lleva mucho Muchísimos años sin mantenimiento. Ese mantenimiento se pues, tiene que hacer un mantenimiento inteligente para evitar eh, que se levante polvo y todas estas cosas. No hace falta asfaltar, pero, eh, pero hay formas de, de dejar los, las veredas, los caminos del campo de leche en condiciones. Cualquier persona que vaya en una bicicleta por la vereda de San Roque, pues se puede pegar un leñazo. De mucho cuidado en esos hoyos que, que hay y no tienen que ser solamente los agricultores que claro pasan con sus tractores o pasan con sus coches desplazando sus vehículos sino cualquier persona que utilice la vereda de San Roque eh, eso es elche, aunque esté hmm. cerca del término municipal de Dolores pero es elche, ¿no? Todo ¿Ah? eso son cuestiones que tenemos que planificar que son importantes y Y está muy bien que tengamos una, una corredora peatonal, que aquí está. todo el mundo nos gusta venirnos al centro y, y pasear, ¿no? Pero hay que pensar para todos, ¿no? Y, y, y eso es lo que reclamamos desde, desde el Consejo Agrario, todas las organizaciones. Claro, se, se lleva el, el arreglo de los caminos eh, y el plan de comunicaciones. Eh, usted ha puesto también el acento y ha calificado como de escandaloso lo que está ocurriendo en la Marina. Eh, ¿Se está refiriendo a que no hay transporte adecuado en, para comunicar? No hay un transporte público para que la gente se pueda, se pueda mover a, al núcleo. La Marina tiene su carencia de servicios y entonces… O oh, para eso. O para estudiar, no tiene, no tiene un, un instituto, entonces, claro, tiene que venirse a Elche, eso, o a la olla. Entonces, esa movilidad, claro, eh, son cuestiones que hay que plantearse. No podemos y, tener la ciudadanía de la Marina sin, y, sin y, un instituto, ¿no? Claro, y cuando ha comenzado usted a relatar las necesidades del Candelche, la seguridad la ha puesto la primera, siempre aparece en todos los debates, pero ¿qué pasa? ¿Este año eh, hay más preocupación por los robos que se han sucedido por el crimen sin resolver de la olla? ¿Qué, qué, qué está ocurriendo a, a los vecinos en cuanto a, la materia, a, en cuanto a la vigilancia policial? ¿Se encuentran más desprotegidos en las pedanías? Claro, el, el, tema, el tema de la seguridad eh, yo sé que es un bocadillo grande el, el gestionar la seguridad en el campo de Che, pero Tenemos que pensar que, y es algo que tenemos que seguir trabajando, ahora han, han entrado nuevos agentes, siempre los últimos que llegan son los que destinan a, a las zonas rurales <ríe> y entonces las personas pues, van un poco despistadas eh, en cuanto a, a los temas de atención a, a los vecinos. Entonces, sí que me han llegado quejas. Oye, es que resulta... O sea, que, que, que, que han encontrado... entrar polis de foro de ahí. Ya. Yeah. Sí. O sea, que eh, hay quejas que de cosas, que... Son expresiones que, que me llegan a mí porque tengo aquí el, el correo electrónico y los WhatsApp súper sí. lleno de cosas que yo te, intentaré sintetizar. Pero tenemos que trabajar más mano a mano eh, para planificar adecuadamente la seguridad en, en el campo. O sea, ¿no, y, no quieren agentes despistados como parece que está ocurriendo, que es lo que está diciendo. Eh, hay policía... Bueno, yo he, he, he, he transmitido una queja de, yeah. de una de las personas, ¿no? Tampoco quiero que yeah. sea una yeah. manifestación general, ¿no? Pero que respetamos mucho la labor y supongo que, que nuestra policía local lo intenta hacer lo, lo mejor posible, ¿no? Son cuestiones. Pero que, bueno, que que tenemos que trabajar en, en esa planificación de la seguridad en todo el término municipal de Elche. ¿no? Y, y claro, eh, es importante qué medidas, qué tecnología se tiene que implementar. Tenemos que ser imaginativos a la hora de gestionar la seguridad. Ya nosotros eh, estamos en grupos de WhatsApp y cuando vemos algo raro a los mismos vecinos, enseguida avisamos a la policía, enseguida... Eh, vamos comunicando unos a otros, que se ha visto a, una, a un vehículo sospechoso. Eso los mismos vecinos tenemos sensibilidad para la seguridad porque hay muchísimos robos, ya lo sabes que hay. Sí. De vez en cuando, pues, cuando viene cualquier mafia de estas o cualquier grupo, empieza a saltar el campo de Che y, y se queda solo. no Y, sí. y hay cuestiones pues, que se llevan cosas para en estos últimos robos eh, se llevaban las uh -huh. latas se llevaban cosas de comer no y todo, son cosas de, bien, tenemos un problema tenemos un problema que con la pandemia se ha visto agravado no y hay gente pues que, que está robando por necesidad no y entonces tenemos que atajar esos problemas de raíz y y claro uh -huh. y el campo de leche pues es un objetivo para esas familias y ahí, uh -huh. si hay que poner vigilancia, etcétera, el tema, uh -huh. el tema de, la, de la nueva contrata que tanto esperamos, pues estamos esperando a ver qué soluciones nos dan para, para el medio rural. Yo sigo yendo a casa y, y es escandaloso lo, los vertederos. También quiero un poco solidaridad de, de, toda, los, de toda la gente que vivimos en El de que tenemos que... Hay puntos verdes, yo sé que están Que, está, que tienen un horario limitado y, y, y, que, y que es más fácil ir y dejar las cosas, bajar un poco al campo y, y en un camino escondido empezar a verter las cosas de cualquier manera, ¿no? Pero bueno, tenemos puntos verdes que, es que tenemos que utilizar. Claro, sí, Entonces, sí. esto lo tenemos que solucionar. No puede uh -huh. ser, no podemos seguir teniendo, eh, hay veces que te pasas por, por alguno de nuestros caminos o eh, psicosecundarios y a mí me da la sensación que voy, que voy paseando, por, que voy paseando por, por África, por, por sí. el norte de Marruecos. Eh, terrible los vertidos incontrolados, todavía no se han atajado. Pero eh, para todas esas necesidades eh, en el debate del Estado sobre la ciudad, el municipio, eh, el equipo de gobierno prácticamente ya sabemos lo que les va a responder porque casi todo está prometido que si el transporte a las pedanías que si más centros deportivos que si un plan de asfaltado de los caminos que si la patrulla rural de la policía local casi todo está prometido Pascual cree cree usted que este debate es que es... de promesas no se vive por ejemplo eh, te voy a hablar de cosas que que realmente son terribles no El tema de, de nuestras de nuestras palmeras en el campo de Eche, nuestro paisaje, ¿no? Tú sales al campo de Eche y, y ¿verdad que ves palmeras por donde te gires? Pues esas palmeras las tenemos que mantener los agricultores. Había un cheque verde ¿eh? que nos ayudaban de forma... Yo te apunto lo que me decía una de las personas que me ha mandado el tema o de las quejas que hemos tenido sobre este tema, que son muchísimas, y una decía... Una ayuda ridícula, ¿no? Porque era una ayuda ridícula, pero había ayuda. Pues resulta que este año pasado no salió, o sea que ya se está perdiendo ese apoyo que en el CHE, pues es el equipo de gobierno, el palmeral de la humanidad, el que se ocupa de mantenerlos, ¿no? Y en el campo somos los agricultores y para compensarnos, pues está el Cheque Verde, que nos ayuda un poquito a, a mantener las, las palmeras, pues... Ese tema pues ha sido una gran queja. Oye, queremos tener palmeras, queremos conservar el paisaje, pero queremos que, que, se nos, que se nos trate igual que a todos los ciudadanos, que no seamos ciudadanos de segunda. Los de Eche les pagan el mantenimiento de sus huertos, los de la ciudad, y los del campo no nos pagan por, por mantener esos huertos que tenemos en el resto del, del término municipal. Esas cosas son muy importantes. Y tanto, Pascual. Esperemos que el debate eh, sirva, el de hoy y mañana, y tomen buena cuenta, de, de buena nota de todo ello. Y en los presupuestos de 2022 se reflejen esas necesidades que ustedes reclaman año tras año. Pascual Serrano, presidente de ADR, no hay tiempo para más. Nos gustaría y sé que la lista es muy larga de inversiones sí, que necesita el Camderch. Lo ha puesto usted de manifiesto. Así que toda la suerte del mundo en la intervención de esta tarde y que quede bien claro que no hay que dejar eh, más tiempo al el campo de Elche en un segundo plano, en esos presupuestos municipales. Gracias. Muy bien. Pues nada, gracias Rosmario. gracias a todos por escucharnos y nada, esta tarde nos escucharéis en el debate. ¿vale? 101.4 Tele Radio Marca.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 Totes els será U del municipis Mes nets de España. Els Verda y Neta, UT els Ayuntamiento de 101.4. Tele -Elch Radio Marca. La Gloria del Mundo, con Rosmari Alonso. Son las diez y catorce minutos de la mañana, damos la bienvenida a quienes nos siguen por la señal de Teleelch, el programa La Golieta comenzó a las nueve por ser martes, no hemos podido hacer hoy la tertulia política ya que todos los representantes están en ese debate sobre el estado del municipio que acaba de comenzar a las nueve de la mañana, que se va a alargar toda esta jornada por la mañana, por la tarde y que continuará también mañana miércoles. Con las intervenciones de los grupos políticos. Hoy las intervenciones están siendo de los agentes sociales e económicos de la ciudad y acabamos de entrevistar a Pascual Serrano, presidente de ADR, quien le tocará el turno esta tarde para intervenir y para hablar sobre las necesidades del Camp del También a primera hora, sobre las nueve y cuarto, hemos tenido la entrevista. Hemos tenido aquí a la presidenta de la Asociación de Vendedores del Mercado Central, Maricel Trota, para eh, hablar sobre esa reunión que mantuvieron ayer con el concejal de Mercados y con el gerente de Pimesa sobre la situación que se abre ahora tras rescindir el contrato con Apartisa y encargar a Pimesa la gestión del mercado provisional. Y también hemos hablado con el director de la EPA de la Escuela Pública de Adultos, Mercer Rodoreda, Pascual Valero, por esos premios del concurso literario eh, con motivo del Día Internacional de la Mujer que se entregaron el pasado jueves y que fueron aplazados durante el año de la pandemia. Hemos hablado también sobre educación y ahora, eh, antes de la ronda de noticias, pues vamos a disfrutar de algo de la música que hemos seleccionado para esta jornada de martes. Hoy que tenemos también a las 11 un receso en los exámenes de la antigua selectividad que acaban de comenzar y que han vuelto al campus universitario. Hablaremos de ello en la ronda de noticias. Pero antes disfrutemos de la música con Luis Eduardo Aute, imán de mujer. Hoy tengo un día de esos en que mandaría a todos hacer puñetags. Incluso firmaría con placer el acta de mi bendición, Diría adiós a todo eso como eso incluso en plan astreta. Me subiría una columna en el desierto como un san simón. O como en este acaso intentaría no dejar cambiarlo hecho, o pillaría el primer vuelo al Himalaya para hacer, pero maldita sea como dar el salto de lo dicho al hecho, contigo ahí desnuda repitiéndome amor, mío, ven, ven, ven, solo por ti, sin aquí. Y mal de mujer, imán de mujer, me voy a perder, pero sin saber de ti, que el mundo fue y será una porquería, ya lo dijo Enrique Santos, y hoy tengo un día de esos en que sufro toda esa poesía, cruel. Ik temo niet wat ik soy quien me weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat para moet doen. Ik vampiro, para no ver tras el espejo al bicho infame que maar me abrazas, y aun sabiendo que tus brazos sonen mal retiro, metido a tus infiernos, donde habita el diablo, que te recreo. Solo por ti sigo aquí. Y mande mujer, mujer, y mande mujer, mujer, me voy a perder. Maar ik ben ik ben niet vergeten, maar ik ben ik ben niet vergeten, maar ik ben ik ben me voy a perder, pero sin salir del tienda potre, sigo a mi. Mi madre, mi mi madre, mi Me voy a perder. 101.4 Teleelch Elch Radio Marca. La Gloriema. Con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado ya a las 10 y 20 minutos de la mañana y ya tenemos con nosotros a Salvador Campello para iniciar esa ronda de noticias. Hoy es importante porque hay muchas informaciones locales. Muy buenos días, Salva. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, hay muchas informaciones. La primera y más importante, la actualización de datos del COVID-19, en sabéis que hoy es martes, por tanto, día en el que conocemos los datos a nivel local, en este momento la incidencia, que es dato que más nos interesa, está en 46. 46 casos cada 100.000 habitantes, que es ligeramente superior a los datos que teníamos las semanas anteriores, todavía estamos en debajo de 50, que es ese nivel de riesgo, aunque estamos rozándolo, estamos en 46 y todo después de que se hayan detectado 26 casos entre el jueves y el domingo. Vamos poco a poco eh, estabilizando ese número de casos positivos, son 26, 29 la semana pasada, eh, 25 hace dos, con lo cual eh, la tendencia sigue igual y la incidencia pues, sigue creciendo, aunque ligeramente, como estamos diciendo, y todo cuando en los hospitales... Eh, el número de personas sigue fluctuando entre las cuatro y cinco personas. Lo importante es que una de ellas está en cuidados intensivos y que de todos ellos un paciente es el que tiene esa variante india que se detectó el pasado jueves. La parte positiva, Ross, que no hay que lamentar fallecidos en esta última semana. Ya, pero preocupa, preocupa ahora que las restricciones, si del ocio nocturno ha, ha, ha abierto sus puertas, ya lo dicen los expertos, que eso es lo que más preocupa, porque la incidencia puede subir. Y esto a dar un paso atrás. Exactamente, hoy es ya ¿eh? el primer día sin lo que de queda, después de nueve meses, el primer día sin limitaciones horarias para la hostelería más allá de la una de la mañana, eh, que es el horario que tenían a, eh, anteriormente, y luego la, el ocio nocturno hasta las dos sin pistas de baile. Pues hay que llevar mucha prudencia, mucha precaución y sobre todo los jóvenes. Los jóvenes que hoy cuatro mil y pico están realizando pruebas, las pruebas de acceso a la universidad, la EBAU, lo que llamábamos antiguamente la selectividad, y además han vuelto al campus de la Universidad Miguel Hernández. Allí tenemos a Ana López, ¿no?, que va a hacer el reportaje. Exactamente. A las, desde las ocho y media de la mañana prácticamente estaban quitando ya a los estudiantes para hacer un decalaje y que no estuviesen todos al mismo tiempo agolpados en las puertas del edificio de Altaví, donde se vuelve a realizar allí la actividades después de que el año pasado se tuviera que hacer en los institutos para garantizar las medidas sanitarias. En total, a la Universidad de Miguel Hernández acuden hasta 4.311 estudiantes de Elche Santa Pola, y algunas personas también cercanas, para realizar ahí las pruebas de acceso a la universidad. Empiezan, bueno, han empezado a las 9 de la mañana, a las 11 y media tendrán el primer descanso. Ahí podremos hablar con ellos para saber cómo les ha ido este primer día y cómo son esas medidas de seguridad que no dejan de ser pues, lo que existe durante este curso. Distancias, mascarilla y pues más que nunca, esa prudencia que hay que seguir. De hecho, algunos estudiantes nos habían contado que se habían aislado en casa durante esta última semana, que no salieron el fin de semana pasado, Precisamente para evitar contagios y que sí que pudieran ir a hacer actividad porque si alguno de ellos eh, no puede hacerlo porque tiene que estar en cuarentena, ya tendría que presentarse en julio. Madre mía, este fin de semana lo que puede ocurrir con el ocio nocturno abierto y sin toque de queda. Eh, veremos, veremos. Si y con no, la actividad eh, terminada. Efectivamente. Veremos si no se desmadra mucho la cosa. Eh, Salva, esto es en cuanto al, a la EBAU, pero también eh, el equipo de gobierno tiene su particular selectividad, eh, pasándola en estos momentos, el debate sobre el estado del municipio. He hablado con el representante del Camp Delch y las cosas vamos, siguen con un suspenso total, no han recuperado eh, toda, todas las asignaturas pendientes que tienen en el Camp Delch. Es el Centro de Congresos que está siendo este escenario elegido para llevar a cabo el debate sobre el Estado del municipio que ha arrancado a las 9 de la mañana con la intervención de Carlos González César para hacer balance de este año y medio de excepción en los que nos ha metido a este debate porque la pandemia lo, lo ha evitado. En ese eh, discurso inaugural en el que hace ese balance, ha dicho que ha dicho literalmente sin triunfalismos que la ciudad está mejor, ha puesto como ejemplo la peatonalización del centro, pero sobre todo ha puesto en valor las inversiones que han arrancado tanto del gobierno central como del gobierno sobre todo autonómico en cuanto a infraestructuras educativas y sanitarias, destacando, por ejemplo, la ampliación del Hospital General, los nuevos centros de salud de trabajo y la consignación económica para el proyecto indefinido del Centro de Salud de San Fermín, también todo el plan edificante con los distintos proyectos que se han llevado a cabo. Ahí ha sido durante más tiempo, ha estado hablando, porque son diez minutos, eh, que ha dedicado a hablar de cada uno de los colegios, entre ellos del Candel, ha hablado del plan de pedanías, ha hablado de la nueva contrata de limpieza, y ha hecho un anuncio respecto a la cultura en la ciudad, porque ha dicho que el próximo día 24 de junio tendrá una reunión en Madrid con el ministro de Cultura, para pedirle oficialmente la cesión temporal de la dama de cara al año que viene, al 2022, a estas unas fechas, al después de Semana Santa, para así reactivar la economía de la ciudad, la economía y el, y el turismo. En ese sentido, también ha hablado de las ayudas que se han eh, dado por parte de la Administración local para intentar solventar la, la pandemia y ha pedido responsabilidad. No es la única petición, porque eh, por primera vez hemos visto al alcalde eh, abiertamente pedir en un pleno, y además en un pleno como este, el, el debate del Poder municipal, directamente dirigirse al Partido Popular, a la oposición en general, pero concretamente a Pablo Ruth, para pedirles que sean moderados en sus críticas y que vuelvan a hacer una oposición leal. Así se lo ha pedido al Partido Popular. Habrá que, esperar, del... habrá que esperar a mañana a ver qué dice Pablo Ruz, ¿no? porque los partidos políticos participan mañana en el debate. Exactamente, participarán mañana, será la parte más eh, política con las portavoces de todos los grupos, incluido el Grupo Socialista. Hoy es el turno de la ciudadanía, no solamente el representante del Camp Delft, con el que hemos hablado hace un momento, sino también con las distintas juntas de participación de los barrios, de las ciudadanías y distintos consejos sociales como el Consejo de la Juventud, el Consejo de Mayores, el Consejo Económico, etcétera, etcétera. Pero Por primera vez están participando los sindicatos de la ciudad que están poniendo ahora mismo el acento sobre la recuperación económica, sobre que las medidas hay que afrontar para salir de la crisis y que él se deje de ser siempre el municipio más pobre de España en cuanto a economía. Y también se le ha dado la palabra a dos representantes eh, anónimos, de grupos de edad de la ciudad, una mujer de la de 34 años, que ha pedido que se centre eh, los esfuerzos de la concejalía de Igualdad en crear escuelas de verano para los padres que, no pueden, que tienen que trabajar y que no pueden cuidar de los hijos durante las vacaciones escolares, y también una persona mayor, eh, en este caso inmigrante, y lleva años viviendo en, en la ciudad, que también ha pedido que se eh, haga hincapié en la educación de los menores, incluso ahora está una propuesta para que eh, los más pequeños ayuden a los mayores a, a interaginarse a través de las redes sociales en centros cívicos del municipio. Bien, pues esas han sido gracias. Eh, veo que está siguiendo el debate también del Estado sobre el municipio. Sabas, no lo haciendo y... una, una gran cobertura para contarla, la una... La... En el radio, en el 5.4, y a las nueve y media en Serenit, con todas las imágenes de él, con la incidencia de COVID, con la selectividad, con, bueno, con todo lo que está pasando. Supongo que hay más noticias, pero no hay tiempo para más, Salva. Muchis <risa> muchísimas gracias por este resumen. De... Eh, que, por cierto, eh, es curioso, eh, el 24 de junio es cuando van a, a, de, a solicitar formalmente al ministro de Cultura, el día de San Juan, ha escogido este día el alcalde. Ha dicho Tiene 20... más pinta de que ha dicho 24, se ha dicho 24. Ah tiene más pinta de que eh, es el día que le han dado en Madrid. Recordemos ah, que Madrid no es Ya. Yeah. Eh, bueno, en pues, Valenciana, sí. pues esperemos que esa pues petición va. no arda como las hogueras de San Juan. Eh, Salva, muchísimas gracias. Eh, te volvemos a ver a las nueve y media en, en Teleilch y con Marga, Allá, y Marga García y Ana López. ¿Estarán a la una aquí? ¿Podrán estar? Bueno, si no, ¿Qué? haremos lo posible. Parare, pararemos el Te Te lo pregunto porque eres el responsable de todos los informativos. Entonces quería saber si van a estar ellas a la una o. o por, porque la verdad es que la jornada de hoy es intensa. Sí, sí, sí, sí que estarán. Ya, haremos todo lo posible y lo imposible también. Pues a la una todas las noticias. Muchísimas gracias, Alba. Hasta luego. Hasta ahora, hasta ahora. 101.4 Tele Elche Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Hemos llegado a las diez y media y continuamos la ronda de noticias con la crónica deportiva con Paco Gómez. Hola, muy buenos días. Nino ya es leyenda. El cañonero de Vera ha colgado las botas. Ha sido un honor formar parte del Elche, dijo ayer en un comunicado en el que confirmó sentirse orgulloso de haber disfrutado de la profesión en la que ha sido su casa. Se retira Nino, leyenda del Elche y del fútbol español. Cuelga las botas tras 23 temporadas como profesional. El eterno capitán del Elche pone fin a una carrera deportiva marcada por su amor a la cabiseta verde y por los goles. No en vano es el máximo anotador en la historia del Elche Y en segunda división se retira una leyenda del club ilicitano y del fútbol. El delantero natural de Vera debutó con 18 años en 1998. Era el otro siglo. Sus innumerables registros eh, figuran eh, ya para la historia. El máximo goleador en la historia del Elche con 135 goles. Jugador con más partidos en el club Franjiverde con 475, máximo goleador de segunda división con 194 tantos. Jugador con más partidos en segunda con 571, jugador más veterano en jugar con el Elche y en marcar. Y jugador más veterano en marcar en Copa con 40 años y 189 días. Un auténtico coleccionista de récords. Eh, la Puerta 7 del Martínez Valero llevará su nombre. Es uno de los múltiples homenajes que le rendirá el club a la leyenda franjiverde. Y también son muchos los que piden ya que el trofeo máximo goleador de segunda lleve el nombre de Nino, eh, también que se le haga un homenaje en el Festa del Ch. Está claro que no se ha retirado un futbolista cualquiera. Es un jugador que marca época, una leyenda que cuelga las botas. Va a cumplir este próximo jueves 41 años y un día antes, es decir, mañana eh, realizará una rueda de prensa de despedida. Se marcha un grande, lo ha sido en el campo y sobre todo fuera de él, un ejemplo para todos, sobre todo para los niños y para los que buscaban en él un espejo donde mirarse. Y es que la grandeza de alguien se mide por el hueco que deja al marcharse Buenos días. Buenos días, se marcha el futbolista, pero queda todo un referente, un gran referente. Nino, al que le rendirán muchos homenajes, sin duda. Lo suyo es leyenda, lo ha dicho Paco. Y nosotros cerramos esta ronda de noticias. Lo hacemos ahora con la información meteorológica, con nuestro compañero Vicente Bordonado.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 Muy buen día. De momento, la masa de aire tropical continental seguirá garantizando la estabilidad atmosférica con ambiente soleado y ascenso de las temperaturas, aunque para el fin de semana es posible que por el oeste de la península se aproxime un embolsamiento de aire frío en altura. Durante esta madrugada, cielos despejados y con la ausencia de nubosidad, la temperatura ha bajado, sobre todo en el sur del Camp Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 19 grados, en el sur del Camp hemos alcanzado los 15 16 grados, noche tropical en Santa Pola y en Tabarca con una temperatura que prácticamente no ha bajado de los 20 grados Para hoy, estabilidad atmosférica, predominio cielos despejados, veremos algunos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto durante las horas centrales del día que tan solo van a enmarañar el cielo. Viento en calma a primeras horas, después y sobre todo por la tarde se activará el viento flojo de sureste y hoy alcanzaremos temperaturas algo más elevadas que las de ayer. Aquí en la ciudad rozaremos los 28 grados en el sur del Camden temperaturas que van a rondar los 28-29 grados. En Santa Pola no pasaremos de los 25 grados. Mañana miércoles, predominio de cielos despejados, continúa la estabilidad atmosférica, por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Mañana aquí en la ciudad alcanzaremos ya los 29 grados y durante esta próxima madrugada las temperaturas nocturnas no bajarán de los 19 grados. A partir del jueves y hasta el sábado, ambiente soleado, con algo más de nubosidad, sobre todo de tipo alto, temperaturas que van a rondar los 28 29 grados, y sobre todo, a partir del domingo, cambios a la vista. 101.4, tele -Elch, Radio Marca. La Glorieta. Con Rosmar Alonso. Son las 10 y 35 minutos de la mañana y estamos encarando la recta final del programa La Guerrita. En el debate sobre el estado del municipio, ya hemos contado que por primera vez participan los sindicatos y también la patronal empresarial con representantes de la Confederación Valenciana. De forma paralela, Queremos conocer la opinión de nuestros empresarios representados en CEDEICO, una organización que ha resultado algo incómoda. Pensamos al equipo de gobierno por ese encargo que realizó a la Universidad Miguel Hernández y que pagó la Diputación para estudiar el mejor emplazamiento posible para el futuro Palacio de Congresos prometido por el Gobierno Provincial. Un estudio que se dio a conocer hace una semana y que no ha dejado a nadie indiferente por lo sorprendente de su resultado al proponer el parque municipal como la ubicación más votada, presentando una lista de emplazamientos sin más información técnica sobre el estado urbanístico o jurídico de las parcelas propuestas. Pues bien, para hablar de todo esto tenemos con nosotros a la secretaria de Cedelco, Beatriz Serrano. Muy buenos días, Beatriz. Buenos días, Rosmaré. Antes que nada, ¿el estudio de la Universidad Miguel Hernández es el estudio que Cedelco quería? Es el estudio que nosotros encargamos a la Universidad Miguel Hernández, claro. ¿Y el resultado? Sí. sí. ¿Y el resultado cuál es? Result el resultado es el. Bueno, cuando tú, cuando tú planteas un estudio, a, en este caso a la universidad, eh, no sabes qué resultados vas a tener. Los resultados son los que son. Nosotros lo que queríamos era, pues. Cuando plantea, se plantea la posibilidad de realizar una versión de esa envergadura en nuestra ciudad, pues nosotros y varias asociaciones eh, nos planteamos varias cuestiones. Fundamentalmente la viabilidad del proyecto, sobre todo para que atraiga riqueza a esta ciudad. Entonces, como empresarios y empresarias, entendemos eh, que cuando realizamos unas inversiones en nuestras empresas o tenemos que embarcarnos en un nuevo proyecto... ¿Vale? actuamos siempre de la misma manera y es encargando un estudio de esa viabilidad del proyecto. Entonces lo que hicimos fue hablar en este caso con la Universidad Medio Hernández y decirles, bueno, necesitamos ese estudio donde nos diga qué es lo que hay que esté funcionando, el por qué funciona, dónde suele estar ubicado, qué necesita de dotaciones exteriores, entorno, turismo, para que el proyecto sea viable. Entonces sí que es verdad que... Desgraciadamente, se nos ha quedado en lo anecdótico. De la última parte, digamos que si sí, el estudio tiene tres partes, eh, la gente se ha quedado solamente con la, unita, la última parte, pero nosotros también ahí analizamos eh, cómo debe gestionarse, qué es lo que tiene que tener alrededor y nos quedamos con las conclusiones del estudio, que creo que, aparte de lo anecdótico que te vuelvo a decir, son muy, muy interesantes si las lees con detenimiento. Pues eso es lo que quería preguntarle. ¿Qué. ¿Qué resultado tiene este estudio? ¿Qué dice el estudio de la viabilidad de un palacio de congresos en leche? ¿Cómo se debe gestionar cómo y dónde se debe emplazar? Bueno, el estudio eh, analiza diferentes palacios de congresos, tanto en España como en Europa, en concreto Francia e Italia, con en ciudades eh, de las mismas características muy similares a la ciudad, a la ciudad de Elche, pues en el parecido número de habitantes, en conexiones que hay aeropuerto y hay AVE y hay este tipo de, de, de conexiones que se necesita y se analiza mmm, cómo están ubicadas y de qué manera. Entonces mmm, vemos que la mayoría de los palacios, cuando solamente es palacio de congreso, que no es feria ni exposiciones, El, diría que el 80% de lo analizado está siempre eh, pegado a la zona turística, a la zona de singularidad de esa ciudad, para que el congresista, digamos que de un paseo, pueda disfrutar de la singularidad de la ciudad. Y además el turismo mais se vea recompensado y, y el, digamos que la reconversión económica o esa, o, o esa inversión económica que, que tiene que conllevar el turismo más sea efectiva que es lo que dice, que el congresista, digamos, se, se establece como un radio, una circunferencia de un kilómetro o 15 minutos andando a hoteles de 4 o 5 estrellas, restaurantes de gama media alta, eh, zona turística o, o emblemática o de singularidad y el palacio de congresos, para que una vez que, que la persona que llegue, ya sea por medio de transporte privado o público, se olvide de, transportar, de usar otro tipo de transporte si lo tenga todo a mano. Eso es lo que dice el estudio en cuanto a la ubicación. Sí, sí. Luego también dice que el turismo maíz es un turismo muy, muy, muy competitivo. Cada vez hay más centros de congresos en, en, en España y todos tienen una singularidad extraordinaria y magnífica que mimetiza con la ciudad donde están. Entonces, ese, digamos, ese, esa, ese turismo maíz Esas, esa digamos ese circuito de turismo más normalmente suele ser de gestión privada eh, porque suele ser bastante mm, duro por decirlo de alguna manera hay muchísima muchísima competencia entonces aparte de, de poder tener una gestión muy solvente eh, hay que luchar y hay que hay que poner ese escaparate de lo que nosotros vamos a ofrecer al congresista cuando llega a la ciudad Y sobre el modelo de Palacio de Congreso, eh, eh, ¿apuntan que funciona la fórmula de polivalente de convertirlo en auditorio y Palacio de Congresos o dicen que no? Bueno, eh, lo que dice es que normalmente para que funcione algo tiene que estar centrado en algo. Es decir, si nos vamos al ejemplo de, la de ADA, que es un auditorio, está centrado en auditorio, tiene una acústica impresionante... Y puede ser polivalente en un momento dado para hacer un congreso como está haciendo. ¿Que es perfecto para hacer un congreso? No. ¿Que se pueda hacer? Sí. Lo que se pide es que se centre eh, el que se quiera hacer como objeto principal y luego buscar a lo mejor esa manera de poder un, en un momento dado eh, que sea multifuncional pero siempre eh, pensado para un uso. Si es centro de congresos tendrá un tipo de dotaciones internas diferente a si es auditorio pero no quita que en un momento dado se pueda hacer otro tipo de actividades y tener esa polivalencia. El hecho de que eh, ustedes han tenido una semana para estudiar a fondo las conclusiones de, de este informe de la Universidad Miguel Hernández, ¿ahora qué? Porque el, el ayuntamiento, el equipo de gobierno, el alcalde ya, ya ha convocado, les ha convocado a un consejo social. ¿Qué, qué va a ocurrir ahora? Bueno, el alcalde lo que ha anunciado es que convocará al Consejo Social para explicarlo. Cedelco no pertenece de momento al Consejo Social de la ciudad. En la última reunión fuimos invitados con voz pero sin voto. No pertenecemos al Consejo Social, pues lo, se presentará allí y me imagino pues, que el resto de las personas que pertenezcan a ese Consejo Social pues, dirán lo que tengan que decir. Y ustedes, eh, ahora que, que, que lo tienen en la mano y lo han estudiado, ¿el emplazamiento por cuál apuestan? No, nosotros no apostamos por ningún emplazamiento, entre otras cosas, porque lo que se ha servido es para orientar y dar recomendaciones. No es una forma definitiva lo que se ha hecho en el último trazo. Simplemente la universidad, con lo que se hizo en la segunda parte, que fue las entrevistas a expertos y aparte a representantes de la ciudad de Else, de las organizaciones más, más representativas de la sociedad, eh, se estableció. Eh, estas ideas de dónde, por dónde pueden ir los tiros. Nosotros no, no defendemos ni vamos a defender ninguna de las actuaciones. Nosotros sí que es verdad que el estudio dice un kilómetro, 15 minutos andando de la zona singular. Nosotros lo creemos que lo más singular que hay en el C es el Palmeral, es la zona del centro, es Santa María, es el Parque Municipal. Y el estudio lo que hace es enlazar ese kilómetro a la redonda que hay sobre la zona de turismo, cerca de estos hoteles, eh, cerca de, de lo que comenta el informe. Dicho eso, para nosotros cualquier zona que, que, que cumpla esas características y que además encaje y encuentre el consenso entre, entre todas las administraciones implicadas, pues bueno, es... ¿eh? Y al final es lo que hay. ¿Y van a pedir celeridad para tanto al Gobierno provincial como al Gobierno local para concretar esta inversión y que se lleve en cuanto antes? Nosotros con este estudio previo, que lo hemos dicho que era un estudio previo de habilidad, sí que es verdad que es una base muy buena para establecer esa mesa técnica de trabajo donde tanto tanto el ayuntamiento como la diputación como las asociaciones implicadas eh, podamos llegar lo antes posible a, a, a establecer esos consensos desde luego eh, la, la ciudad y el alcalde es el máximo representante ellos son los que toman las decisiones y nosotros lo único que hemos hecho ha sido ofrecer este estudio de habilidad para ver amplias posibilidades pero a partir de ahí nosotros tampoco queremos hacer mm. más Ustedes no pertenecen al Consejo Social. Supongo que habrán no. pedido entrar. Sí. o Han pedido entrar. Sí. Eh, y supongo sí. que, por esa misma razón, ustedes no van a intervenir en el debate eh, sobre el estado del municipio en el día de hoy. ¿O hay otro? No. No, nosotros… Bueno, tenemos suerte de que se ha invitado al presidente eh, Alicante de la Confederación de Empresas de, de la Comunidad Valenciana en Alicante, a la cual nosotros pertenecemos al Comité Ejecutivo y sabemos de muy buena tinta que nos está representando y muy bien de hecho por que cabo de escucharle. Pero como, como CEDELCON, nosotros de momento no, no formamos parte. Bueno, pues si usted avala al representante que ha escogido el equipo de gobierno eh, y que acaba de intervenir, eh, ¿nos puede resumir o destacar ¿Qué es lo que los empresarios reclaman al equipo de gobierno o qué, qué, qué pretenden de este debate sobre el estado del municipio? Bueno, lo que perfecto Palacio ha dicho, además, muy rápido porque tenía muchas cosas que decir. Básicamente, mira, el, uno de los temas fundamentales es el tema del agua. Y además ha alabado un poco la labor y, la, y, y el apoyo del ayuntamiento con este tema. Porque no solamente es un tema de la agricultura que es muy sangrante, Es que el agua afecta a la industria, afecta a la empresa, afecta al turismo y afecta al consumo, al consumo de nuestras casas. Si nos bajan el, estos tramos y este trasvase nos lo quitan, a nosotros también, aparte de la luz que nos ha subido ahora, eh, no me puedo imaginar lo que va a pasar con el agua. Con el agua de uso doméstico, con el agua para la agricultura, con esos puestos de trabajo que en un nido, y con el agua para la industria. Es que el agua es necesaria. Eso por una parte. Por otra parte, este palacio y con muy buen criterio ha lavado la labor que han estado haciendo las empresas durante la pandemia eh, en cuanto a, a, a donación de, de todo lo que tenían, cambiar sus producciones de la noche a la mañana para producir equipos de, de protección individual y arrimar el hombro cuando era más necesario. También ha reclamado al ayuntamiento que esté muy atento porque es muy necesario y además apoyar al ayuntamiento en que estos fondos europeos lleguen a, las, a los ayuntamientos porque en realidad sería muy beneficioso porque eh, digamos que es la administración más cercana que tenemos en cada ciudad y que saben cuáles son los problemas que tiene cada ciudad y sería a lo mejor muchísimo mejor ese reparto de esas ayudas. ...ha reclamado el apoyo a las empresas... ...ha reclamado el apoyo a las empresas... ...en un momento en el que... ...la crisis nos está azotando... ...por culpa de esta maldita pandemia... Eh, ...el apoyo para poder crear empleo... ...y así... ...así, a modo de resumen... Ahora mismo no recuerdo más, pero fundamentalmente es lo que es lo que Perfecto Palacio ha comentado y aparte que también indudablemente ha pedido un consenso eh, para poder eh, terminar ya con el tema del por el que estamos hablando, que es el Palacio de Congresos. Precisamente uno de los temas, el consenso, de eso vamos a hablar. Eh, uno de los temas importantes es el el reparto del, de las ayudas europeas que van a llegar. Eh, Ustedes han pedido estar en esas comisiones o en esas mesas de trabajo para, para el reparto de esas ayudas, de esos fondos europeos? Nosotros, en el borrador que enviamos en el informe de recomendaciones de, de, de, de, de, digamos de acciones para la reactivación económica de la mesa de diálogo social, creo recordar que es de marzo, mayo, mayo no, mayo-abril de 2019, Ya hablábamos de esos fondos europeos y ya hablábamos de establecer una mesa de trabajo para, para precisamente abordar ese tema, bien con colaboración público-privada, bien como el ayuntamiento estimara que podría ser mejor. Desde el 2019 ya les reclamamos un poquito al ayuntamiento que tuviera las miras ahí y que además contara con la parte de la empresa. Y sobre el consenso del Palacio de Congresos, que es lo que hemos estado hablando. Cedelco, ¿cuál es su postura? Porque la del Ayuntamiento no sé si va a cambiar. Ellos se han empeñado en el solar de Highton y con este informe, pues no descarta ese emplazamiento. Así que, desde Federico nuestra, nuestra postura es del más absoluto respeto tanto al Ayuntamiento de Elche como a la Diputación de Alicante. Somos muy conscientes de que son las administraciones, las diferentes administraciones, las que deben realizar las inversiones y tomar las decisiones, que deben ser clave además para la, la ciudad en su conjunto, para la mejora de la ciudad en su conjunto. Nosotros creíamos que no habíamos visto o hasta ahora no se había realizado ningún tipo de informe al que nosotros hemos encargado. Y nosotros, como Cedelco, parte de la sociedad, decidimos encargarlo. El estudio lo ha encargado Cedelco junto, a, junto con otras dos asociaciones, AETE y la plataforma Elche Piensa. Y el estudio, al final, aunque lo hayamos encargado nosotros, pertenece a la ciudad, pertenece al ayuntamiento y que cada uno eh, lo, lo utilice si cree necesario. No, no, no vamos a a hacer más lucha con esto, simplemente nos quedamos con que eh, hemos encargado el estudio, el estudio está aquí, el estudio dice lo que dice y bueno, si sirve para una jornada de reflexión, bienvenido sea. Si hubieran participado en este debate, hubieran también pedido celeridad al equipo de gobierno a la hora de eh, obtener más suelo industrial o en cuanto a las infraestructuras… A ver, bueno, o sea, te voy a explicar, o sea, no es que te lo vaya a explicar, pero te lo comento así directamente entre entre tuyo, que parece que no estemos en la radio. Los tiempos de la administración no son iguales que los de la empresa, con lo cual siempre vamos a pedir celeridad porque vamos a otro ritmo, quizá un poco más rápido de lo que puede funcionar la administración con su legislación interna. Claro que pedimos celeridad, llevamos también pidiendo hace tiempo que no tengamos solamente esa mirada en el parque empresarial de Elche que empecemos a preparar suelo industrial porque se está empezando a necesitar y las tramitaciones son tan largas que mejor ir ya sobre, sobre aviso o ir ya preparándonos. El famoso portal es algo que estamos reclamando desde hace tiempo. Beatriz Serrano, muchísimas gracias eh, como representante de FEDERCO por explicarnos esa, o darnos su valoración sobre ese estudio que se dio a conocer la pasada semana por parte de la Universidad Miguel Hernández sobre el Palacio de Congresos. Gracias. Muchas gracias a ti. 101.4. Teleelch Radio Marca.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 La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado.